Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata Del lado del occidente, cortinas de cincuenta codos Sus columnas diez y sus diez basas Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata Del lado oriental, al este, cortinas de cincuenta codos A un lado, cortinas de quince codos Sus tres columnas y sus tres basas Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio Cortinas de quince codos Con sus tres columnas y sus tres basas